Amigos y amigas, señoras y señores, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Estoy especialmente feliz, sobre todo porque hay una persona muy especial con nosotros, nuestro invitado, eh, más que un amigo, un hermano de espíritu, como así nos denominamos ¿no? en el mundo de, del misterio, un veterano de este programa, muchos años que lleva viniendo siempre con su faltriquera llena de información, de datos, de documentos y de muchas historias. Historias eh, que están en este libro, aunque ya hay en mmm, ciernes uno nuevo, que esperemos salga muy pronto. Este libro lo presentamos ya en su momento, pero es que debe ser obligado en el amante, en el seguidor del misterio, sobre todo aquel que sale de viaje, de viaje por nuestra piel de toro, por nuestra España. Guía de la España misteriosa. Yo lo he llevado ya varias veces, 600 y pico de páginas llenas de verdad, de muchas historias. Libros cúpula de nuestro buen amigo Pedro Amorós Soborno. Pedro Boros, como sabéis, es periodista de investigación, es investigador, escritor y presidente de la SEIT, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Todo un honor y un placer tener en esta noche también especial, donde vamos a tocar tres asuntos bien diferentes. Pedro, encantado. Así soy yo <ríe> lo encantadísimo. Lo has puesto que no quepo en la mesa y eso que es grande. Gracias como siempre por atender la llamada de este programa. Gracias a ti. A ti desde luego. a.. cadena y a todos los televidentes podrían estar ahí y aguantarlos un poquito ¿Cómo estás? Aparte de un poquito más mayor, más sabio Evidentemente, ¿eh? o sea, ¿Cómo va todo, Pedro? Estoy más mayor y más niño, cosa que me gusta ¿no? <risa> pero va muy bien, con muchas investigaciones muchos proyectos, ahora acabo de terminar un nuevo libro Una novela de mi investigación y primera novela, también te lo digo ¿Mm? así ya eh, bueno, ya lo veréis, está muy chula y además no solo con proyectos literarios sino audiovisuales vamos a hablar eh, de ello en la última parte del programa como siempre dando los datos pero ya, eh, que además os gusta siempre estar en internet, verlo online en este momento y estar eso viendo el programa en internet podéis poner en el google punto pedroamoros.com pedroamoros .com, y vais a ver su aventura del misterio lo que ha llamado la aventura del misterio vídeos, documentales, reportajes Hablaremos de ese proyecto tan bonito, Pedro ¿vale? Después. Hoy vamos a hacer un viaje Por diferentes eh, lugares Tres temas bien diferentes eh, Y qué te parece Pedro, lo hemos hablado ya en alguna ocasión eh, Concretamente en el norte En un lugar cercano a Zaragoza Hay un sitio eh, Donde se palpa el misterio Donde se vive el misterio Sí, del chite <risa> Vamos a hablar del chite Pero qué te parece si lo presentamos desde allí claro. Desde el propio lugar Vamos ah, allá En España hay lugares considerados como malditos, lugares profundamente marcados por el misterio, auténticas mecas del misterio para todo investigador de lo insólito y todo curioso. Nos encontramos en pleno corazón de la provincia de Zaragoza, tan solo 40 kilómetros al sur, se encuentra hoy en día este pueblo fantasma, un pueblo derruido por una terrible guerra, la guerra civil española. Estamos hablando del pueblo de Belchite. Hoy es tan solo un mero recuerdo en piedra de lo que aquí ocurrió y de las gentes que vivieron en este lugar. Hoy en la actualidad absolutamente nadie vive aquí, por lo menos vivos. Pero hoy sí efectivamente en este lugar siguieran existiendo esas energías impregnadas en estas paredes, Quizás fantasmas, quizás ecos del pasado que numerosos investigadores del misterio han podido recoger y grabar en sus manedofones y en grabadoras digitales. Sonidos de una banda sonora terrible, la de la guerra civil española, más de 6.000 muertos en este lugar. Lo que pueden apreciar a mis espaldas es la fachada, lo que queda de las ruinas de esa iglesia de San Martín, en el que muchos días todos los habitantes de este pueblo celebraban misa en el interior de esa iglesia hoy tan solo es un recuerdo en piedra, un lugar terrible un lugar maldito, Belchite un lugar que nos recuerda lo que nunca ha de volver a producirse Estuve ahí a Pedro, y confieso que donde había, pegando un sol de lleno, hay algo ahí hay algo ahí, Sí. mira yo cuando, cuando fui Fue de una forma muy casual Recuerdo que Bueno pues estaba trabajando en, en, en mi trabajo Y Estaba cerca de Zaragoza En Zaragoza, perdón Y bueno pues Lógicamente pues en mi tiempo libre Hablaba con Ángel Briongos Nuestro mm. querido Ángel Y coordinador de la SEIP En, en mm. Zaragoza Y un día planeo Un viaje a Belchite ...durante una noche para experimentar... ...así que llevamos al coordinador... ...de la se en La Rioja... Eh, ...Javier García Blanco... ...Sergio Gormaz... ...y algunos otros colegas... ...que planificaron... ...una investigación muy bonita... Eh, Esa fue la primera vez que yo fui a Belchite... ...y te puedo asegurar... ...que cuando yo había oído hablar de Belchite... ...que tal... ...pero mmm, no lo había... ...ni siquiera me había parado... Eh, a, a pensar que podría ir ahí a, a investigar ¿no? pero cuando entré allí y vi aquello en mitad de la noche la verdad es que fue muy fuerte porque ver y empezar a saborear lo que necesariamente tiene que tener algo detrás eso llega muy fuerte llega muy fuerte ver todos los edificios de ruidos con las bombas clavadas incluso de la torre y eh, los disparos de las ametralladoras eh, por allí las algunas casas derruidas por o por tanques o increíble, increíble hace que, que esa impernación energética porque tenemos que hablar en estos términos, ¿no? Bueno, sí, estamos, sí ahí, no. Estamos hablando de energías. Yo eh, soy de los que siempre han seguido lo que es el principio de conservación de la energía. Eh, la, el primer principio de la termodinámica y es que ni se crea ni se destruye que solamente se transforma eso nos da pie a pensar que en ciertos momentos eh, podemos no contemplar determinado tipo de energías porque simplemente no estemos a la altura o sencillamente porque no sepamos interpretarlas Pero no por eso eh, van a, a dejar de existir y demostrarse en su entorno si nosotros cogemos un poquito de sodio y lo depositamos en un vasito de agua el sólido empezará a explotar porque pasa de un estado sólido a un estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido esa sublimación que se produce pues eh, hace que cambie de estado repentinamente el hecho de no verlo no significa que no exista ¿dónde está la energía consumida? se ha transformado sí. y ese punto de la transformación es lo que yo personalmente en muchas ocasiones he podido eh, observar, he podido investigar, plantear en distintos en distintas facetas de mis investigaciones y Belchite es uno de estos lugares que a mí me han dado pie a tomar y variar varias de mis conclusiones y hablaremos de ello porque tenemos forma por delante pero eh, una de las más importantes es que siempre he pensado que las psicofonías evidentemente son en tiempo real porque si no ¿quién nos respondería? Belchite rompe la pauta Fíjate que Ángel Briandos me, me, me dijo, Pedro, ¿qué opinas de las psicofonías de Carlos Vodanich? Carlos sí. Vodanich es un investigador que grabó unas, unas eh, psicofonías eh, muy curiosas, hacía muchos años durante la grabación de un programa de radio, en el que pues, había sonidos de tanques, aviones, eh, cosas así, ¿no? Y eso pues... Eh, La verdad es que no es psicofonía, yo no lo considero psicofonía. Puede ser otra cosa, pero psicofonía propiamente dicho, tú sabes cómo son. Se sale de la de lo que es la pauta psicofónica. Sin embargo, ¿qué es lo que son? No lo comprendemos. Yo no lo comprendía hasta que fui a chite pero estando ahí en el lugar, porque obviamente ese pueblo sigue estando ahí. Cualquiera puede ir a visitarlo, recorrer esas calles y sentir esa. energía, esa, esa esencia que todavía el Belchite y además, más bien negativo porque claro, sí, es un ambiente de, de, de mal de... ¿no? Sí, sí, sí. y claro la pregunta es ¿por qué continúa eso en pie? y es porque según cuentan en el Belchite nuevo que está al lado eh, de, lo dejan así porque como como un motivo de vergüenza, como un motivo de, de, de, que, de que no se vuelva a producir eso es como lo dijo Franco Franco dijo que quede aquí este pueblo sin reconstruir Como ejemplo para Exacto. los españoles, para que sepan lo que es una guerra. Mm. Eh, sí, yo creo que sí. Y se ha respetado, ¿eh? Se ha respetado. Lo que pasa es que, bueno, pues hay muchos desaprensivos que han ido allí y, y han roto cosas y tal, pero... Una cosa es la impregnación ambiental, de que ese lugar esté impregnando Pedro, y otra cosa es hablar de fantasmas, o sí. de espíritus, conciencias que estén anclados ahí, si que existieran. Sí, sí. si te parece? Vamos a ver ahora eh, un momento, cuando tú haces en la aventura del misterio, que es ese cuaderno de campo, eh, de forma visual, donde yo voy narrando, caminando un poquito la sensación, ¿no? eh, claro. el momento, y así vemos imágenes también de del de chiste. La, la, estoy seguro que, claro, una cosa es verlo en imágenes de y otra es estar allí y, y, y sentirlo, ¿no? Eh, incluso uno puede, si afina bien, voy a decir el oído no, el oído no, pero quizá la intuición no puede percibir esos ecos del pasado, ¿no? Claro, parece ser que, que estos sitios, sobre todo del Chite, pues te ayudan mucho eh, pues, a trasladarte a ese, a ese ambiente. Y te imaginas esa iglesia que estamos viendo ahora, pues. llena de gente rezando, o refugiados durante los bombardeos, que probablemente es a refugiarse, ¿sí? los, los niños y las mujeres. ¿Cuántas veces has estado en ese lugar, Pedro? Pues, he estado unas siete u ocho veces, mm. sí, en distintos lugares, investigando siempre. ¿no? Mm -hmm. y, y, pero cada vez que, que me veo como tú lo estabas viendo ahí en ese momento, pues me despiertan nuevas impresiones. y desde luego descubro nuevas cosas, ¿no? mm. o sea, la forma de verlo, el, el cómo... ¿Cuántas psicofonías has grabado aquí? Claro, muchas, mm. muchas, aunque, mmm, bueno, pues, no del todo, digamos, no son espeluznantes, sí que hay cosas curiosas, mm -hmm. eh, pero claro, pero no del todo así tétricas ni crueles, como uno lo esperase, ¿no? Pero es uno de estos lugares... Especiales para grabar psicofonías ¿Murió mucha gente aquí? Murió mucha gente, murieron miles de personas uh -huh. Algunos dicen que hasta 10.000 personas en, en ese pequeño pueblecito uh -huh. 10.000 personas son muchas personas Entonces apuntan menos, pero vaya Algunas algunas fuentes argumentan pues eso, las 10.000 personas eh, ¿Los creyentes en el espíritu pensarán o intuirán, sentirán que habrá fantasmas, espíritus arraigados a este lugar y que siguen ahí. Bueno yo pienso que la energía como decía en ese... fíjate ese agujero que vemos son ¿Sí? agujeros de es? bombas, sí, sí, Tremendo. como cayeron. Eh, la energía ni en se cae ni se destruye, solamente se transforma, evidentemente cuando cuando eh, una persona fallece desde el punto de vista más espiritista sí. no es lo que yo pueda decir ni afirmar ni sí. leer, sino desde el punto de vista espiritista, esa energía esa energía existencial que forma parte de la, de la propia esencia del ser humano, sí. pues trasciende y eh, es lo que pues de alguna manera se queda arreglado entre los muros, entre las paredes y todo ¿no? y parece ser que pues este lugar, es uno de estos lugares especiales, en el tema de psicofonía, sí. podría ser Porque psicofonías en este lugar se captan mm. y bastantes. Y, bueno, ahí nos estamos, me estoy viendo Pedro, eh, sí. dejaron una grabadora digital. Ah, bueno. Estuvimos haciendo varias pruebas, sí. eh, luego las escuchamos, las colocamos al ordenador y no salió nada. Esa es la verdad. Eh, no, no, no obtuvimos ninguna inclusión psicofónica ni, ni nada extraño. Yo recuerdo hace muchos años, muchos años, mmm, principios de los 90 que entrevisté a un investigador de Zaragoza. llamado Alberto Buendía eh, en el que en alguna ocasión colaboró también con Juan José Benítez y en, aparte de haber tenido grabaciones también de tipo ovni y tal él decía es que en Belchite se graban psicofonías y salen como hongos sí, sí, ¿Sí? bueno yo creo que sí es verdad el, quizás el, el tema de Carlos Bozdañez es con estas sí. psicofonías que, que parecían de tanques, de aviones y de, y de tal pues Pues ha, ha popularizado mucho este lugar en cuanto a, al tema de las eh, de las grabaciones, eso se, se olvidó mm. y después bueno pues yo tuve la oportunidad de hacer varios programas de televisión desde allí y me gustó mucho eh, sobre todo pues esa interacción entre el investigador y la psicofonía y medio de los aparatos las hicimos y quizá esto despertó mucho el ambiente psicofónico en este lugar y no hay nada mejor en un sitio así eh, como que creer En que vaya a ocurrir algo para que inmediatamente ocurra, ¿no? Por eso en eh, la psicofonía se da mucho en el chique. Y además por otras causas, ¿no? Primero, porque son lugares que están aislados del viento, sin embargo tienen mucho ruido, sí, y ese ruido se transforma. Eh, por supuesto que hay. Actuando eh, como una portadora. Actuando como una portadora. Y desde luego, porque si realmente hay algo que pueda producir esas psicofonías, es indudable. ...que todavía pueda permanecer allí... Uh -huh. ...y entonces ese tipo de energía productora... ...esa energía génesis... ...pueda ser posiblemente la que... ...la que nos deje estos registros sonoros... Pedro, eh, me pregunto... ...¿cuántos lugares en España ahora como estos, no?... ...de pueblos abandonados, de... de... ...en muchos, en muchos... Sí, ...lo que ocurre es que el chiste es especial por muchas causas... Claro. ...la primera ahí es... ...porque allí ha habido miles y miles... ...de personas que murieron... ...y que murieron en condiciones de guerra... hay pueblos y donde se han perciado batallas mm. y en casi todos los lugares donde se han perciado batallas hay, hay historias de personas que cuentan que se escuchan ruidos, que se escuchan carruajes disparos y cosas así ¿no? claro, eh, como no en Belchite en Belchite hay muchas historias y mucha gente que cuenta cosas no los del, del Belchite nuevo porque ellos no, ellos van más por su eh, pues este de Belchite y ya está ¿no? Pero, pero sí hay gente que ha visto cosas allí, han visto, han visto apariciones, y, en fin. Y desde lo cual la psicofonía es muy común obtenerla en Belchite. Las gentes del lugar, del Belchite Nuevo, como las posibilidades están muy acostumbrados a que con muchísima frecuencia, eh, sobre todo desde que se popularizara, popularizara Belchite a nivel paranormal, como meca del misterio, estará acostumbrado a que vayan allí multitud de investigadores, sobre todo de noche. El, Belchite, el Ayuntamiento de Belchite Nuevo... Sí... Tengo entendido que hubo una temporada en la que cobraba por, por grabar psicofonías en sitio. ¿Ah, sí? Sí. ¿No tenía yo conocimiento de eso? Estamos hablando de unos 200 y pico euros, sí. ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Sí, esto es... la verdad es que sí. Yo me quedé también helado y insisto que esto es lo que a mí me han dicho. No sé si será oficial o no. Pero, pero claro, a mí me sorprendió mucho que la alcaldesa cobre... Bueno, imagino, imagino... Que el Ayuntamiento con buen criterio, quiero imaginarlo así, con buen criterio obligaría a cualquiera que entre allí a hacerse un seguro. Mm. <ríe> <Sobre> <ríe> todavía, todo... bueno, recorriendo estas calles del pueblo me encontraba casquillos, balas, sí. todavía, todavía sí. Todavía todavía, todavía, todavía. Vamos a escuchar ahora una de esas reflexiones caminando completamente a solas, ¿no? Porque la verdad es que tuve la sensación en todo momento como si alguien me observara, Pedro. y eso lo hemos sentido muchas veces en muchísimas, en algunos lugares encantados muchísimas veces esa sensación yo creo que es muy misteriosa y, y desde luego pues a veces la, la hemos podido palpar en el ambiente vamos a ver esa secuencia bueno eso que está ahí es la iglesia de San Martín Belchite lógicamente eh, de día es una cosa y de noche eh, es otra eh, por la noche obviamente las sensaciones son muy diferentes y bueno esa especie de Eh, de sugestión, de miedo, de temor, pues siempre está el acecho, no más en estos lugares donde sabemos que, bueno, aparte de haber ocurrido esas tragedias, esas desgracias, esas seis mil muertes, ...también ha sido escenario de fenómenos extraños, fenómenos paranormales... ...y esas grabaciones psicofónicas que desde Carlos Bogdanic, de aquí de Zaragoza... ...de Radio Galdo, pues hasta el día de hoy se han venido haciendo... ...realizando en este pueblo del chite... ...eso que estáis en la iglesia de San Martín, vamos a entrar dentro... ...vamos a intentar hacer alguna experiencia psicofónica... ...vamos a ver qué, qué es lo que, lo que sale, si sale algo... ...y bueno, por lo menos vivir eh, pues estas sensaciones ¿no? que, que estamos viviendo en esta visita... no deja de ser un, no sé una especie, de un, una visita a un pueblo fantasma ¿no? porque eso es lo que es, aquí no habita absolutamente nadie vamos a ver el cartel de la iglesia de San Martín ahí lo tenemos y ahora sí, ahora vamos a adentrarnos en en la iglesia estamos leyendo pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres firmado por NB y NB es Natalio Vaquero Por supuesto, Belchite, eh, eh, en clave, en mítico del misterio, está en guía de la España misteriosa. Yo me llevé a ese viaje que, que hicimos eh, por muchos puntos de España, vamos a ir desgranando esos pequeños reportajes y aquí en el programa, están aquí en el libro de la guía, España misteriosa, de Pedro Amorós, Libros Cúpula. Pedro, es el momento de escuchar psicofonías. Claro que sí. Y además, has seleccionado 13. Un buen número, ¿eh? Bueno, <risa> Y poco a poco nos vas a ir contando la historia de cada uno, ¿no? Claro ¿Qué te parece claro. si empezamos con la primera? Bueno, eh, realmente, realmente esas psicofonías mm, han sido grabadas eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Y algunas no tienen historia, sencillamente pues que estaban allí y salieron ¿no? Como por ejemplo esta primera que vamos a ofrecer Con cuyo significado entendimos nosotros que era Cállate, y lo dice así Eh, recuerdo que cuando estábamos, era, esta se grabó durante un programa con, con una cadena nacional y estaba la chica aquí, a, a mi lado, y yo estaba aquí. Eh, recuerdo que en un momento, cuando escuchamos esta psicofonía, aquella hace así, y claro, empezó a mirar, a ver, ¿quién le había dicho cállate? ¿no? O sea, fue impresionante. Vamos a escucharla tres veces. Dice, se, no, se, se nota, se siente, cállate. Cállate. Tras golpes, ¿no? Como entre los golpes de voz, totalmente. Además, con la claridad, yo creo que todos nuestros televidentes lo habrán. Mm. Luego tenemos otra que para mí es muy interesante. Es muy interesante, estamos ahí investigando y en un momento dado suenan las campanas de las 12. pom, pom. pero las del pueblo, lógicamente del Belchite sí. del Belchite nuevo, porque sí. en la no hay campana y estaba Javier García Blanco allí y en ese momento él dice, 12, así como susurrante yo en las grabaciones psicofónicas nunca permito que se susurre porque si no se pueden confundir pero bueno, él dijo 12. y a continuación una voz Con una claridad asombrosa dice, paren en el reloj. Vamos a escucharla. Las campanadas claras no son, ¿eh? la voz susurrante, doce y luego paren el reloj o sea son es curioso son es curioso. diferentes eh, es curioso yo cuando cuando cuando grabamos esta esta psicofonía la verdad es que mmm, estábamos allí era hacía mucho muchísimo frío yo estaba además estaba muy cansado porque era tarde y, y bueno eh, eh, había sin día de trabajo y demás Y cuando grabamos esta psicofonía, a todos los que estamos ahí se le pusieron los ojos como platos, porque fue impactante. Hay muchas personas, Pedro, que me paran en la calle, seguro que a ti también lo hacen con frecuencia, y te dicen eso de, yo es que cuando ya ponéis psicofonías, tengo que apagar la tele, porque me paso tanto miedo. <risa> que sí. Que hay más de un telespectador que en este momento tiene el medio de punta. Sí, yo creo que sí, sobre todo con las campanas esas tétricas que sonaban ahí de fondo. yo creo que, a silencio, ¿no? que no van a silencio vamos a hacer nuestra primera pausa eh, vemos y escuchamos información comercial y regresamos enseguida con Pedro Amorós y más psicofonías realizadas en Belchite el pueblo del misterio en Zaragoza hasta la próxima, amigos retomamos el programa si te acabas de incorporar eh, hoy estamos con Pedro Amorós el periodista, investigador, escritor y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Estamos presentando una vez más, tiene ya un tiempo, este éxito de ventas, Guía de la España Misteriosa de la editorial Libros Cúpula. Si vas a viajar por España y hacer una ruta de misterio, este es el libro que debes de llevar bajo el brazo porque ya aquí hay 600 páginas de información, datos y muy buenas rutas de lugares misteriosos. Y estamos abordando hoy precisamente lugares misteriosos del chite. Estamos escuchando psicofonías y además Os voy a contar un pequeño secreto. Este programa hoy no se está haciendo en directo. Seguro que muchos ya lo habrán intuido. Estamos eh, haciéndolo ya grabado, o se ha grabado. De hecho no tengo aquí el ordenador y por eso no estamos dando pie a esas comunicaciones que surgen fluidas y en el momento online a través de internet. Aunque sois muchos los que nos seguís a través de internet online. www.costadelsoltv.com www.costadelsoltv.com A través de Digital Costa del Sol. ...a través de Antaquira Televisión... ...es una televisión que se ha agregado al grupo... ...Radio Televisión de La Miramadena... ...que es para Antequera y toda su comarca... ...y luego en diferido a través de su televisión local... ...pero, después de toda esta retaíla, ...me parece estupenda y e necesaria... necesaria... ...continuamos en Belchite con la tercera... ...tercera psicofonía... Yo, eh, ...yo creo que... ...bueno, en Belchite hay lo que hay... ¿no? Y, ...y cuando hablamos eh, antes eh, de... una serie de psicofonías mm. yo te puedo decir que esto es lo que o sea el grupo de psicofonías que, que hemos preparado es lo que se entiende bien por lo menos, porque no todas se entienden bien, y lo que hay hay, y no se puede pintar más de lo que hay, mm. en este caso esta, en cuestión la que vamos a escuchar eh... Bueno, pues surgió una serie de preguntas de quién se podían respondernos con algún nombre, con algún y tal y se obtuvo esta que bueno, yo espero que todos nuestros televidentes puedan escucharla bien eh, parece ser que dice una voz, él vendrá y luego soy Sebastián Vamos a escucharla Me gustaría recibir algún contacto desde Me gustaría... definir recibir algún contacto... ...desde ese otro lado. Me La gustaría... definir recibir algún contacto... ...desde ese otro lado. El sonido... la voz, primero el, eh, el vendrá, que es la voz del niño que se escucha antes y luego, soy Sebastián ¿no? esa voz profunda la cuarta tiene tela, eh bueno, la cuarta no se oye muy bien insisto que eh, es lo que hay, para mí no se entiende muy muy bien pero es por lo menos, después de haberla escuchado cientos de veces la interpretación más cercana que nosotros podemos darle es una psicofonía compuesta eh, es una psicofonía compuesta que la primera parte una voz dice jamás terminé hay un pequeño espacio es mi salvación otro pequeño espacio fusiladle y después se escuchan unos disparos vamos a escucharla esta psicofonía, insisto, que es una psicofonía compleja es decir, tú sabes que vemos psicofonías que se escuchan sin necesidad de interpretación esta psicofonía es de investigación es una de estas psicofonías donde yo me reúno contigo con unos libros, con unos apuntes y te digo como estamos ahora más o menos y te digo, Luis, fíjate, esa psicofonía la he grabado tal podría ser bien, estas son psicofonías de trabajo y he querido enviártela porque es necesario que también los oyentes los televidentes puedan de alguna manera eh, darse cuenta de que no todo es solo lo que reluce, es decir, no todas las psicofonías son clarísimas, no todo es interpretable, no, hay algunas complejas, esta es una de ellas. Y además, eh, es difícil, a nosotros nos costó muchas horas. identificar todo esto, incluso los disparos los escuchó un, un, un compañero que tenemos que es un gran experto en, en armas de avancarga inter, e interpretó como la cadencia de los disparos eran disparos escuchados en, en un paredón, mm. es decir si nosotros disparamos un fusil aquí y allí hay un micrófono El micrófono coge directamente el ruido, uh -huh. pero si detrás, eh, el ruido directamente sin ecos, pero si detrás de nosotros tenemos un muro a una cierta distancia, como el de un fusilamiento, uh -huh. <coughs> perdón, por ejemplo, entonces el eco de los disparos rebotará en el muro y volverá, con lo cual tendremos un retardo, uh -huh. que son los últimos eh, golpeteos que se Que se escuchan. ¿no? La tenemos nuevamente, pero ¡Mmm! esta está, parece que la has limpiado, ¿no? Se ha limpiado sí, efectivamente. De... Vale, vamos a escucharla. Eso. Es una psicofonía compleja, insisto, pero eh, ahí está. Pero tú eres joven, si tuvieses que medir en años y, eh, eh, los que has dedicado a grabar y escuchar psicofonías, muchos años. Bueno, pues sí, muchísimos, muchísimos ¿Sí? cientos de miles de kilómetros de cinta. No es Seguramente puedo asegurar. La siguiente que dice la luz, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno. Eh... Eh, ahí estábamos, bueno, fue un momento en el que, en el que quedó, en el que quedó, quedó incluida una psicofonía ¿no? Entre los comentarios que estamos haciendo y tal, se escucha la luz, una cosa así que la verdad nos sorprendió mucho. Vamos a escucharla. Lógicamente aquí, nadie dijo nada. Alto y claro. Pero alto y claro además. vamos con la siguiente la siguiente eh, a mí me gusta mucho sobre todo por la frase no hay más que una vida bueno, aquí podríamos decir aquí podríamos decir que lógicamente aquí estaba también con, con un equipo de televisión eh, cuando grabamos esto estábamos comentando cosas evidentemente de si existía una vida después de la muerte y tal, lógicamente un redactor una redactora en este caso pues eh, quería saber Y la psicofonía fue contundente. No hay más que una vida. Vamos a escucharla. no hay más que una vida Además que soy muy co clara. parece como, un, tiene tintes robóticos ¿no? Sí, Sí, no hay más que una vida, una cosa así mm. que evidentemente ningún ser humano mm. habla así, porque si no est mm. estaría encerrado en un momento ¿eh? oye, que, que genial el montaje que ha hecho José Miguel Piña con las imágenes de la psicofonía el vaya, ¿eh? ¿eh? muy bien José Miguel, nuestro realizador eh, la octava bueno, eh, aquí se grabó en un momento para ver si conectas eh, quería recordar Que estábamos comentando porque eh, hacía mucho de esta psicofonía que estábamos preguntando de para qué estaban allí o por qué estaban allí quiero mm. recordar qué es esto y la respuesta pues fue esta, para ver si conectas vamos a escucharla ¿qué Qué curiosas las voces eh, Pedro. ¿Has visto? Además, es que... Un timbre ahí. Es que además de una cosa, eh, escuchando estas voces y escuchando otras psicofonías de otros lugares, ¿sabes que eh, la psicofonía... Otro día que hablemos de psicofonía, que podemos hacer un monográfico sí, sí, sí, sí. Eh, y técnicas de investigación. Claro. Eh, hay muchas facetas que componen la voz psicofónica. La voz psicofónica se, se sabe que... Eh, está compuesta de espureos de, de sonido y la mayor parte de psicofonías no tienen no tienen un timbre claro pero es que estas sí que tienen timbre claro y es curioso por supuesto hay que decir una cosa y es que todas estas psicofonías han sido grabadas de una forma controlada no es poner un claro, grabador claro. y alejarte mm. no Nosotros estamos presentes con nuestro libro de anotación, mm. con nuestra pequeña jaulita de Faraday, con todo lo posible para evitar errores La novena Pues esta es otra vez de nuevo el par en el reloj, pero una forma que está editada un poquito distinta a la primera Vamos a escucharla en alta y clara. Esta es la de Paren reloj. Eh, bueno, pues que, que habíamos escuchado antes. Ya, ¿La décima? La décima eh, es impresionante, escueta y concisa. Yo no sabía el significado de esta psicogonía hasta que, no sé en qué medio, me parece que fue en la revista Más Allá, eh, se, publicó, sí, sí, se publicó un con, con con tal, y me, un señor. Me dijo que se trataba del nombre, del apellido de un general que había intervenido en la guerra. Madre mía, ¿y cómo es ese nombre? Pi, tal cual. Pi, Pi. Vamos a escucharlo. Pi. Pi. Pi. Vaya voz. Es ¿eh? más fuerte y potente. Yo me quedé verdaderamente atónito. Si esta es impresionante, ¿la que viene a continuación? Bueno, esta es la que a mí me rompió todos los esquemas. Yo que decía, no, es que las psicofonías siempre tienen que estar allí. Tú, re, tú preguntas y éste responden en tiempo real. Grabarse, ¿Grabar algo que no estuviera allí no puede ser? Pues no. Ahí fue cuando yo tuve que morderme la lengua y decir, vale, pues... He grabado algo que no es normal. ¿Y qué vamos a escuchar, Pedro? Ya me ocurrió con la de fusilad de este fusilamiento. Pues vamos a escuchar el picado de un avión lanzando una bomba. Qué fuerte, ¿no? Y si a mí Ángel dos horas antes, me estaba preguntando de grabarse esta psicofonía, eh, si yo creía en las psicofonías de Carlos Bonañez, yo, yo me mostraba bastante reticente, amistosamente con Carlos. Pero digo, no, esto, pues voy y delante de todos los que estábamos allí, que éramos muchos, pues escucho en plena noche el picado de un avión como lanzando una goma. Vamos a verlo. Tengo el millo de punta, a ver Y me quedo sorprendido con esto o sea, pues es que, que hace que, como dices el picado hace como un picado porque los aviones normalmente lanzaban las bombas así o sea, podían ir los bombarderos así, pero cuando, cuando quieres alcanzar un objetivo directo haces el picado lanzas la bomba y subes para que la artillería no te coja y fue, es el momento en el que cuando hace el picado y sube que el, el sonido se note inverso que pues es cuando lanza y se escucha como caer aquello ¿no? o sea es una psicofonía verdaderamente alucinante yo creo que pocas pocas psicofonías voy a obtener yo así, Uf. esta fue increíble ¿y la siguiente? y la, y la siguiente pues también estaba allí con, con, con esta también se grabó en otro programa de Antena 3 y eh, bueno pues en, en un momento dado Yo recuerdo que estábamos hablando sobre la guerra y tal, ¿no? Y aparece una voz clara cuando, cuando es, que dice rendiros, pero con total claridad. Vamos a escucharla. Esta se escucha perfectamente ¿no? Es pues que no hay duda, es que no hay duda. Y la última, la decimotercera psicofonía de esta noche, la última, esta tiene también... Esta tiene mucha historia, nuestro querido No Ángel se puede revelar ciertas cosas, ¿no? Está detrás de todo esto, pero no podemos decir... Pues... Le mandamos un fuerte abrazo a Ángel Brión ¿eh? sí. desde aquí. Sí, sí. Pues sí, efectivamente, esta, esta psicofonía es una respuesta clara... Eh, ante una pregunta que es ángel pregunta bueno, sí. en fin, vamos sí. a olvidarla sí. y la respuesta fue así de clara vive en pecado este hombre vamos a escucharla vive en pecado este hombre la psicofonía, Pedro y además que yo esta, no, no, al principio yo solamente escuchaba vive en pecado pero no sé dónde emití esta psicofonía y un oyente llamó, sería un programa de radio o algo y un oyente llamó y dice no, no, señor, no dice vive en pecado dice vive en pecado este hombre porque sí. nosotros allí solamente escuchamos vive en pecado sí. fue curiosísimo Vamos a cambiar de asunto, Pedro. Eh, de Zaragoza viajamos al sur, Andalucía. Eh, por supuesto, seguiremos yendo a Belchite, claro, para seguir investigando, porque son numerosos los investigadores jóvenes, sobre todo que armados de ilusión, quizá más que de otra cosa, van a intentar ahí a recoger lo imposible, no? Encontrarse cara a cara con, con el misterio, eso está bien, eh, siempre que sea con respeto, cuidado ¿eh? y, por supuesto. y no destrozando, eh. Siempre. Porque, en fin, sabemos Con respeto. Hay... Con respeto, siempre. ...vamos ahora al pueblo del misterio... ...un pueblo que nos ha marcado... Eh, ...a los que llevamos muchos años en esto... ...y además los que hemos tenido la fortuna de vivir... ...en primera persona... Mmm, ...no solo el fenómeno paranormal... ...sino también, que es un capítulo aparte... ...el fenómeno sociológico... ...la sociología del milagro... ...muchos habrán intuido ya... Mmm, ...de qué lugar estamos hablando... ...el pueblo del misterio, pelmes de la Moraleda... ...ese pequeño pueblo de Jaén... ...donde todavía algo sigue pasando... ...se han vertido cantidad de opiniones... ...escritos... Mmm, divulgaciones. Y se han arrojado multitud de difamaciones, injurias, calumnias. Vélez siempre ha sido polémico, Pedro. Siempre. Yo creo que desde, desde el principio de los principios ya Germán de Algomosa lo dijo, y algunos decían, ¿por qué Germán ya no viene? Lo decían hace tiempo, ¿no? Y yo creo que, que también había un poco de historia por ello, porque en alguna ocasión lo comentamos, ¿no? Eh, pero sí ha sido la polémica que siempre surge en torno a algo que trae polémica Y las caras de Belmez traen polémica Esto siempre ha sido así, ¿no? Entre unos y otros Quizá por, un, por gente que no conoce bien el tema, desde luego O quizá por gente que, que aún no conociendo bien el tema Se permite en el lujo de, de opinar, comentar, o criticar o negar Sin evidentes pruebas ...para poder hacerlo... ¿no? ...hemos dedicado muchas veces... ...monográficos a este particular... ...vamos a hacerlo hoy por encima... ...me gustaría con Pedro y con Pedro Fernández... Eh, ...dedicar un programa monográfico... nuevamente claro. ...a Belmez, sobre el misterio Belmez... ...pero hoy sí me gustaría puntualizar algunas cosas... Eh, ...vamos a centrarnos, Pedro... ...en la casa número 7 de la calle Cervantes... Uh -huh. centro de polémica... Eh, ...a finales de septiembre del año 2004... Eh, nosotros estábamos ahí por avatares del destino, curiosamente tú estabas con Pedro Fernández ¿Sí? y aparezco en escena. Surge el fenómeno en esa casa, repetimos, es la casa de donde nació María y vivió sus primeros 22 años. Sí. Y en esa última planta, conocemos toda la historia, surgen los nuevos rostros. Pedro, yo estoy muy cansado, muy cansado, y, y aquí a lo mejor yo manifiesto mi, eh, mi sentimiento ¿no? eh, y lo pongo encima de la mesa con. Algunos personajes del misterio, otros aficionados, otros que van a la contra, que están afirmando públicamente, desde foros de internet, desde foros radiofónicos y televisivos, que las nuevas caras son un fraude. Sí. Y ojo, esto, mmm, esto es grave, porque se está afirmando públicamente de un delito. No. Y a quien afirma, según dice la ley, el que tenga conocimientos de derechos sabe lo que está diciendo, a quien afirma contunde la prueba. y de afirmar públicamente y hay periodistas del misterio que están afirmando públicamente que las nuevas caras son un fraude y yo llevo escuchándolo desde hace cuatro años Pedro, cuatro años nadie todavía ha puesto encima de la mesa encima de esta mesa que yo he retado y reto, sigo retando la prueba de que eso sea es un fraude claro, ni lo vas a encontrar no lo de momento no las hay a lo mejor Mira, yo, yo opino exactamente igual que tú creo que es ético pensar eso Eh, hace cuatro años denuncié a un periodista por haber dicho que yo había pintado esas caras ¿no? con mocos además ¿no? o sea, lo dejo tan y lo denuncié eh, y la alcaldesa, por supuesto íbamos los dos de la mano María, la alcaldesa y yo de la mano pintando las caras con mocos o sea, esto es, esto es así entonces, eh, pero bueno hubo gente que, que le creyó lógicamente, eh, claro, yo Sobre todo yo con siete años, porque supuestamente, ya no solamente las antiguas, sino las, las nuevas, sino también las antiguas, cuando yo tenía siete años, pues también me entretenía pintándolas, ¿no? En fin, eh, cosas, y así afirma mucha gente, lamentablemente no es bueno, no es bueno porque eh, no se puede categorizar ni, ni decir nada de lo que no estés plenamente seguro, y esto es una máxima. ...pero no es una máxima del ministerio... ...es una máxima de la vida... ...afirmar gratuitamente... ...no tiene, no tiene por qué... ...en cualquier caso Pedro... Eh, ...lo que está claro es que... ...si alguien afirma... ...que eso es un fraude tiene que demostrarlo... ...eso es indudable... Yo ...nosotros no hemos contado todo lo que hemos vivido en esa casa... Eh, ...todo lo que vivimos... ...todo lo que vimos... ...lo registramos... ...se actuó en consecuencia... ...y es cierto que... Mm, ...pasados unos meses... ...de alguna forma nos desvinculamos de la investigación. Así es. Pasaron otros investigadores... ...vivieron sus fenómenos... ...surgieron presuntamente caras... ...y a continuación... ...un tiempo después... ...años después... ...retoma la investigación... ...Diego Fuentes y su equipo. Diego Fuentes es... ...presidente y fundador... ...del HIP, ...del Grupo de Investigaciones Parapsicológica Belmez. Yo últimamente he estado en contacto con él... ...he visto sus trabajos, sus publicaciones en Internet... Y bueno, es un grupo que está eh, trabajando en la nueva casa, repito, en la calle Cervantes, número 7. ¿Tú eres conocedor de los trabajos de, de este grupo no, de no, investigación? No, no, para nada, no conozco no, nada. En cualquier caso, ellos, en fin, están aplicando sus investigaciones y han hecho un precinto notarial. Pero nos va a contar todo esto, lo tenemos al otro lado del teléfono, al propio Diego Fuentes, insisto, es presidente y fundador del grupo de investigaciones parapsicológicas Bermed. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches Luis Mariano. Encantado de tenerte al otro lado y gracias por aceptar la llamada de este programa. Gracias a ti. Eh, Diego, ¿cuánto tiempo lleváis investigando en la casa eh, número 7 de la calle Cervantes, en Belmez? Pues llevamos 18 meses justamente hace este mes de investigaciones en la calle Cervantes número 7. Diego, eh, bajo tu punto de vista, bajo tu experiencia en la que estás teniendo en esa casa... las caras que tú te has encontrado, todo lo que estáis haciendo ahí, ¿todo es auténtico? Hombre, eh, yo confío tanto en ti como en Pedro Amoró, sé que esa casa nadie ha retocado cara, porque entonces no estaríamos nosotros ahí perdiendo el tiempo si fuera así. Eh, tú sabes, tanto tú como Pedro, que se habla muy mal del fenómeno de las nuevas caras de Belme Y yo creo que el fenómeno está más vivo que nunca, eh, surgen las caras, van más lentamente que lo, que lo que era en la casa de María Gómez Cámara, pero las teleplastias están ahí y tienen su, su propia vida, ¿eh? Ahí nadie ha retocado cara Diego, habéis hecho eh, un precinto, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo ha sido eso? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿En compañía de quién? ¿Y cuándo se va a levantar ese precinto? Bueno, pues se llevó a cabo el mes de febrero de este año, el 18 de febrero, el anotario de Huelva, en la que da testigo junto al excelentísimo alcalde de Belmes de la Moraleda, Pedro Justicia y medios de comunicación. Se presentó la planta de abajo, la habitación que hay, la pequeña recámara, se picó la pared, se enfocó de nuevo... y se ha presentado notarialmente, y tenemos pensamiento de que esto se abra a partir del 23 de agosto, más o menos. Uh -huh. eh, bueno, yo me hago, me hago eco de, de esta noticia, eh, que creo que es buena, porque toda la investigación que se emprenda en Belmed, sea en una casa o en otra, sí. a pesar de que haya diferencias, tú lo sabes, Pedro, uh -huh. Que nos van a contar a nosotros. Eh, es bueno que se hagan investigaciones para llegar a la verdad, porque todos, en cierta medida lo que pretendemos es llegar a la verdad. hombre Eso es una cosa indudable, ¿no? Cuando, cuando nosotros, eh, bueno, pues hemos estado durante muchísimos años investigando. Nosotros llegamos investigando en Belme desde el año 1995. Y, y bueno, pues poco a poco se van sacando conclusiones, como por ejemplo el proyecto Génesis, como por ejemplo eh, todo lo que es el aporte de, de, de, de humedades y demás, ¿no? Y todo esto nos ayuda a llegar a comprender cualquier investigación que se haga. Es indudable que aporta y arroja su, su pequeño granito de arena y su puntito de luz. Esto es indudable. Diego eh, me ha invitado, ha invitado a las cámaras de este programa que esté ahí ese día. Uh -huh. eh, ojalá pueda estar y no esté de viaje. ...para poder, bueno, eh, filmar, estar como periodista y, y ver cuando se levante ese precinto si han surgido eh, nuevas caras en ese lugar. Vamos a despedir a Diego, pero nosotros, Diego, hemos hecho una vez más eh, en la mesa de este programa un reto, un desafío público... Eh, ...para que aquellas personas curiosos, negadores del fenómeno o periodistas del misterio que estén diciendo en foros públicos que esas nuevas caras son un fraude... que lo demuestre, porque insisto, el decir que alguien está eh, haciendo fraude es delito, y insisto, esto es grave, muy grave, por tanto, quien, quien afirme públicamente que hay fraude, ahí tendrá que demostrarlo, y una vez más, pues hacemos eh, ese, ese desafío ¿no? eh, en esta mesa, ¿no? de, que, de que la persona que lo esté diciendo, que lo pruebe. Eh, yo siempre digo, Luis, que las puertas están abiertas para todos los investigadores y para aquellas personas que dicen que el fenómeno es un fraude y que las caras están pintadas o retocadas. Las puertas están abiertas y también te quiero decir que puedes venir cualquier fin de semana a Belmez de la Moraleda que tiene las puertas abiertas de esa casa que es tu casa. Diego Fuentes, muchísimas gracias. Presidente y fundador del de Grupo de Investigaciones Parapsicológicas Belmez. y Sé que estáis haciendo el trabajo con ilusión, con tesón, porque en definitiva las cosas se pueden hacer, mejor o peor, lo importante es hacerlas y creo que toda investigación que se acomete en Belmez, eh, y sé de vuestra honestidad en el sentido de que queréis sacar a la luz la verdad y llegar a una verdad, estáis moviendo el asunto, estáis investigando y ojalá pues, eh, en la fecha que tú has dado se levante ese precinto delante de las autoridades. Luz y taquígrafo delante de cámaras, de periodistas, y surja ahí nuevamente el fenómeno como en su día lo vivimos nosotros. Muchísimas gracias, Diego, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo a los dos. Buenas noches. Un abrazo, Diego. Gracias, buenas noches. Hacemos nuestro segundo alto en el camino y hacemos un análisis de, de esta llamada, de esta conexión y de esos hechos. ¿De acuerdo, ¿De Pedro? Hasta pues a amigos. Comenzamos en la última parte del programa, hay muchas cosas que contar, sobre todo porque hay otro asunto que queremos también abordar en este programa. Los datos, como siempre. Bueno, tenemos una página web indispensable que la damos siempre que viene Pedro Amorós. Es su autor, el creador y el que la realiza. www.pedroamoros.com, www.pedroamorós.com, www.pedroamorós.com, donde podréis encontrar La aventura del misterio. Artículos, reportajes de investigación, viajes que ha hecho recientemente Pedro... Bueno, una aventura maravillosa. ¿eh? Yo creo que sí, una página muy chula. A mí me gusta mucho. Creo mm, que sí. Y, pero me entretiene. Ahora, espero no hacer perder mucho tiempo a la gente que la ve. ¿eh? La, <risos> la aventura del <risos> misterio. Recomendable totalmente como el libro que estamos presentando hoy, Guía de la España Misteriosa. La página web del programa, que la damos todas las semanas, con los contenidos de mis enigmas favoritos, así como sus actividades paralelas, viajes y rutas en misterio. ww.luismarianofernández.com. www.luismarianofernández.com. Eh, que tenemos muchos viajes organizados ya para Semana Santa, el verano, toda la información de nuestra página web. Y nuestro correo electrónico, donde ahí recibimos todo lo que deseéis. Opiniones, críticas, sugerencias, casos, historias, fotografías, psicofonías. Mis enigmas favoritos, gmail.com. Mis enigmas favoritos, gmail.com. Eh, bueno, Pedro, vamos a analizar la, la conexión que hemos hecho con Diego. Eh, dicen que llevan 18 meses trabajando. Yo soy y sostengo, soy los que piensan que en esa casa pasan cosas, han pasado cosas, que quizás sigan pasando cosas, y que las caras que nosotros vimos eh, nacer son auténticas. Mira, yo, eh, yo eh, te soy sincero, nosotros eh, tuvimos la oportunidad de ver esas caras, eh, me parece que fue el 27 de septiembre del No, un año... antes, el 24-25 de septiembre. De 2004. Mm. Desde ahí hasta el 4 de diciembre... Yo puedo garantizar, <coughs> perdón, como presidente de la SEI, como investigador y como persona, que lo que yo ahí vi fue totalmente natural. Y que nada, ni nadie, y ningún compañero mío, puso mano encima sobre ninguna de esas teleplastias que aparecieron naturalmente. Eso es lo que yo puedo decir, porque es lo que yo vi. A partir de ahí se firmó un... Un, ...un escrito... ...en el cual la SEIF se desvinculaba... ...de la investigación de Belmez... ...porque no podíamos certificar... ...y cerciorar... ...que las caras... ...no pudieran haber sido modificadas... ...o alterada su composición... Este, este, ...esto es lo que nosotros... ...pese a que nosotros seguimos investigando... ...otros factores que se producían en la casa... ...pero necesariamente tuvimos que hacer esto... ...porque había mucha gente... Eh, ...que estaba involucrada... ...dentro de lo que es la casa... ...que entraban, pues como, como Diego... ...puede entrar ahora, ¿no?... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...seguramente habrá entrando mucha gente... ...y, y a, a las dueñas de la casa... ...pues si tú le dices cualquier cosa... ...pues eh, tú te sientas allí... ...y allí te dejan, ¿no?... Y ...entonces claro, es, era un riesgo... ...tanto que nosotros tuvimos que desvincularnos... ...necesariamente por eso... ...porque no podemos cercior cerciorar... ...que... Que las caras podrían haber sufrido algún tipo de alteración para nosotros era fundamental el día 4 por la recogida de las muestras por parte del juez, para eso hicimos guardias y estuvimos ahí mucho tiempo para que no hubiera fraude alguno, ni nadie se metiera para tocar, ni nadie interactuase y así fue, por eso he de decir que hasta aquel día yo puedo decir que no hay fraude alguno ...por lo menos desde mi posición... ...y desde posición de la SEI... ...pero es que la afirmación pública que ha habido de determinados personajes... ...es que eh, nos han engañado... ...ya... ...es verdad, hay gente que opina que nos han engañado... ...que hemos sido fruto de un fraude... ...que ha habido cámaras ocultas por un lado y por otro lado... ...bueno, pues yo no lo sé... ...yo estoy completamente convencido de que cámaras ocultas no ha habido... ...y lo digo sobre todo por los detractores del misterio también... ¿eh? ...claro, claro... Eh... decir, eh, ya te digo que acusarnos de haber pintado las caras pues sí, ha habido gente sí. que nos ha acusado de haber pintado las caras a uno de ellos, un periodista del diario El Mundo, yo lo denuncié sí. eh, la juez que trató el caso eh, no lo vio importante eh, sí admitió la denuncia, pero le dio la razón a él por su libertad de expresión yo soy un personaje público y entonces puedo ser criticado, entre comillas, lógicamente, ¿no? Pero, eh, bueno, pues así, hay que aceptar la justicia tal como viene, y aunque no nos guste, pues ahí está. Pero bueno, me gustó verlo sudar, ahí sentarlo, aquello. Por, eso, por eso pago todo lo que haya que haber dado que pagar. Pero te diré y concluyo, sí. El, lo más importante de todo es que si alguien, si alguien eh, dice o ha dicho que esas caras, son falsas, que venga aquí y que lo demuestre. Totalmente. Vamos a recordar momentos de, de, de aquella época, de aquella investigación. Fue un 22 de octubre del año 2004, cuando finalmente la SEIP decidió a todos los medios de comunicación general de este país dar una rueda de prensa. Estábamos allí, lo contamos, en un salón que se, le, se habilitó en el Ayuntamiento de Belmez para dar a conocer estas nuevas caras. Y además, vamos a recordar momentos en imágenes, los podemos ir viendo ya. Eh, estos son momentos de la... De la investigación. Yo tengo mucho cariño, Pedro, y fíjate, ha pasado muchos años, ¿eh? estamos madre, jóvenes. Madre mía. ¿Eh? Me recuerdan muchos momentos estupendos. Oh. Qué maravilla. Y, y claro, son muchas vivencias auténticas. Y este es el momento en el que creo que es uno de los momentos que se levanta el precinto. Ahí vemos a Lorenzo Fernández. y si realmente existe algo que desee manifestarse, si realmente algo desea estar ahí. Pues nosotros le pusimos un buen suelo, le pusimos un, un buen soporte, como se suele decir en esos términos, y esperamos que, que se marquise. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Sí, sí, al momento preciso, cuando se levantan, sí. cuando se van a levantar los precintos, sí. El levantamiento del precinto, que sí, creo que es, que es la que misma sala. que que ir el exacto. exacto. El, el oficial es el que el que levanta el precinto. El oficial lo puso y el oficial de guardia lo, lo levantó. Creo que es esa misma habitación la que se ha precintado nuevamente. Sí, es la misma. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Ese el, el suelo antiguo era un suelo muy muy poroso mm. estaba muy estropeado. Eh, Bueno, eh, ahora hay en esa, en esa, en ese momento el suelo que nosotros pusimos eh, era un suelo bastante gordo. ¿no? Esto es arriba ya. Eso es de la de las cámara caras. de las caras y esta, esta imagen la acuerdo bien. Le llamamos en negativo. En negativo sí. Pareció un negativo. Ese es el, uno de los ojos que iba a salir. ¿Una noche? Sí, ¿Te acuerdas? Así es, así es. O sea, estamos yo recuerdo ver a, a, a Lorenzo sí, sí. ahí diciendo no puede ser sí, y tú sí, sí, sí, sabes solo... ahí los dos totalmente sí sí sí es increíble claro este... para que luego digan no que, que, que... claro estas imágenes eh, que nosotros estamos viendo ahora pues nos dan una idea de que ante un suelo homogéneo de cemento vale que salgan manchas y demás puede llegar a ser coherente pero que salgan organizadas como las que nosotros estamos viendo ahí pues ya no es lo mismo Mm. O sea, ahí hay una organización mm. y, esto, y esto es lo que a nosotros nos Vamos a aparcar aquí el tema Belmez eh, Hemos hecho muchos programas y lo seguiremos haciendo Pero era necesario, ¿no? Obligado contar la actualidad de la casa nueva de tanta polémica está dando Vamos a esperar los resultados Vamos a esperar al levantamiento de ese precinto A ver qué pasa eh, Y Diego Fuentes nos lo contará y ahí estaremos Sobre la casa de siempre Las, casas, las caras siguen ahí Claro, la Casa de Siempre, eh, pues eh, pocas variaciones ha tenido, ¿no? Porque uh -huh. eh, nuestro último control fue hace algún tiempo, eh, parece ser que había habido una serie de modificaciones en, en algunos puntos concretos y había habido un, un poquito de actividad, uh -huh. pero poco más. Uh -huh. La Casa de Siempre sigue manifestando, por pues, lo que siempre ha tenido, ese pequeño misterio. Aparcamos, Belmez, y en estos últimos 13 minutos del programa... Vamos a dar una nueva pincelada. Eh, recuperamos la opinión de Pedro sobre otro fenómeno eh, muy antiguo, otro sistema de presuntamente comunicación con el más allá, que muchos jóvenes eh, mmm, se agregan a ella, como es la ouija. Eh, Pero antes, si te parece, Pedro, vamos a contactar con teléfono con un, un especialista, es un psiquiatra forense, el, un colaborador habitual de medios de comunicación, él está en Madrid, llevando proyectos muy interesantes, Le hemos visto participar en, en algunos programas especializados en misterios, en radio y televisión, y a él, como psiquiatra forense, vamos a preguntarle sobre los peligros de la Ouija. Está con nosotros José Miguel Gaona, el otro lado del teléfono. José Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de y gracias por recibir, por atender la llamada de este programa. A vosotros. José Miguel, cuando hablamos de Ouija, eh, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues estamos hablando, sí, desde el punto de estrictamente psiquiátrico, y no tomamos en consideración ningún otro factor, pues de una serie de elementos que concurren en un grupo y que mediante una especie de psicosis colectiva, pues al parecer se mueve un objeto sobre un tablero. ¿no? Eso es estrictamente. Luego, por supuesto, que se puede ampliar mucho más el término. José Miguel, ¿podríamos hablar de peligros? Eh, en, ciertas, eh, en ciertos perfiles de personalidad, pues sí, eh, puede ser peligroso, sobre todo porque el mundo comienza a verse tan solo a través de lo sobrenatural, perdiendo de alguna manera las conexiones con, con, con el aquí, eh, y se, volcándose más bien sobre el más allá. Quizá algunos de los televidentes recuerden, por ejemplo, hará aproximadamente un par de años, una verdadera epidemia eh, que ocurrió, por ejemplo, en México, además esto sí. es como en ocasiones sumamente contagioso, en el que unos chavales que comenzaron a, a no sé si a jugar, o a, mejor dicho a practicar, porque con estas cosas no se debe de jugar, a practicar con la Ouija, pues sufrieron una, una serie de alteraciones a nivel psicológico, de ansiedad, de, de, bueno, pues esa ruptura que hay sobre todo, como he dicho, en personalidades pues, poco formadas. Sí. José Miguel, es cierto que la Ouija, eh, y supongo que habrás atendido algún caso, crea adicción. Sí, crea adicción porque claro, eh, entendámonos, si acaso lo que supuestamente quiere transmitirnos la Ouija eh, fuese realmente de ese más allá, esa transmisión de otras entidades a través del subconsciente moviendo nuestra mano, evidentemente es algo que es tremendamente llamativo, ¿no? Y claro, y además, por supuesto, que tiene sentido. Si fuese del más allá, tendría sentido. Pero siendo también como un producto del subconsciente, también lo tiene, evidentemente, porque está creado por aquellas personas que están moviendo el objeto sobre el tablero. Es decir, yo no voy a entrar en si el proceso es más bien paranormal o no lo es. José Miguel, con nosotros esta noche en el programa está aquí físicamente Pedro Amorós, seguro que he conocido por ti. Sí. Es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y estoy seguro que él querrá hacer alguna intervención o hacerte alguna pregunta. Claro, hombre. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Encantado Pedro. Encantado de saludarte de nuevo. Pues, sí, sí no, me, me parece extraordinario el aporte y yo creo que fantástico desde el punto de vista de, de la profesionalidad de, y de la experiencia De, de este buen hombre ¿no? que además eh, conoce muy bien algunos casos, porque hace tiempo en Barcelona estuvimos hablando eh, sobre algunos y, y me impresionó sobre todo por su posición ¿no? racional y demás y es verdad que tenemos que tener muy en cuenta desde el punto de vista de, de lo que es la Ouija, yo la he investigado bastante de cerca, he construido aparatos y demás para Eh, para realizar sobre todo un estudio de cerca de quién mueve ese máster cómo se mueve ese máster utilizando un polígrafo eh, eh, lo conectaba a distintas personas que estaban experimentando viendo qué capacidad podrían desarrollar ¿no? y es curiosísimo ver cómo en efecto se producen una especie de, de movimientos que se traducen en impulsos neuromusculares ...que probablemente sean los originarios de estos movimientos... ¿no? ...yo tampoco voy a, a entrar en quiénes son los que nos hablan desde... ...o, lo, o si somos nosotros, nuestra mente o cómo se produce... ¿no? ...pero de lo que sí que eh, puedo decir una cosa... Eh, ...acorde con lo que está diciendo José Miguel... ...era que la ouija entraña ciertos peligros... ...ciertos peligros, primero, como el que él decía... ...el de eh, una asociación de ideas que directamente lleva a seguir... Eh, ...con el tema... ...con lo cual podríamos decir... ...que crea un, una especie de vínculo, de hábito... ...y por otro lado... Eh, ...los mensajes, entre comillas... ...que supuestamente se reciben a través de la Ouija... ...pues pueden a veces... A veces ...dejarnos... Eh, alguna ...algún problema psicológico... ...desarrollado... ...y sobre todo producido... ...por eh, determinados mensajes... que podrían vivir nuestra sensibilidad. Eh, José Miguel, ¿has practicado alguna vez la Ouija? Sí, sí, la he practicado, además con resultados muy sorprendentes. Es decir, si es que eh, la práctica de la Ouija tiene varios niveles de, de los cuales se puede interpretar. Eh, en primer lugar hay que entender que es totalmente coherente. Totalmente coherente porque ya sea movida por las personas que participan en ello o no, evidentemente hay una intervención... la humana por medio, sin lugar a duda. Si son esas entidades del, del más allá, bueno, fenomenal, pero también se pueden expresar en dichas entidades a través del subconsciente de la persona, es decir, no le quitamos ningún tipo de romanticismo ni de misterio al asunto. Y por supuesto, en último lugar, en el que yo me encuentro, eh, y digo desgraciadamente porque ya me gustaría que hubiese ese contacto con el más allá, eh, me temo que es la intervención de esos impulsos del subconsciente esas cosas que todos tenemos dentro y esto puede resultar difícil entenderlo para algunas personas pero es que el desconocimiento de la mente del poder en un momento dado de sugestión el poder de expresión que tiene la, la mente sobre el cuerpo que todos habrán oído hablar por ejemplo incluso de enfermedades psicosomáticas de, de la traducción que tiene el, ese poder del inconsciente incluso hasta sobre la movilidad y multitud de enfermedades eh, mentales que tienen una repercusión física es decir, desde los eh, históricos eh, llamados histerismos, por ejemplo, eh, la histeria de Charcot, etcétera. Es decir, hay una traducción. No mm. es extraño que la persona o el grupo de personas, sin saberlo, por supuesto esto lo subrayo, lo mueva. Mm. En definitiva, José Miguel, la ouija también se puede convertir mmm, para muchos en un fascinante vehículo de interpretación de ese inconsciente. Sí, eh, no sería extraño, la verdad que eso es una... un terreno que está relativamente poco explorado, pero igual que existen los tres proyectivos, como el de todos conocidos con el Rochas, por ejemplo, que son las típicas manchas de tinta eh, que se llaman proyectivos porque justamente lo que hacemos es proyectar nuestros miedos, anhelos, deseos sobre una mancha, que en definitiva es una mancha de tinta, y sin embargo todos vemos cosas que ocurren, siluetas, formas animales, acontecimientos de nuestra vida, de alguna manera este terror está poco explorado, porque en el fondo estamos obteniendo una serie de respuestas que obedecen al, al colectivo de personas que se encuentran justamente participando en la orilla. Es decir, desde el punto de vista eh, psiquiátrico sería muy interesante investigar aún más todavía. José Miguel Leona, psiquiatra forense, muchísimas gracias nuevamente por atender la llamada a este programa y hasta una próxima ocasión. Cuando ustedes quieran. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches Miguel. Gracias. Hay que dar la opinión sabia, ¿no?, de, de José Miguel y además experimentada. Creo que es muy importante. Es y importante, lo que, pasa, que no lo, lo que pasa, Pedro, es que eh, no todo se puede explicar desde un punto de vista racional, psiquiátrico o del inconsciente. Claro. Hay casos... Mira, hay, hay una cosa que es evidente o sea, eh, José Miguel te lo va a decir desde sí. un punto de vista de, de, de la psiquiatría Y es muy abierto él, ¿eh? Por supuesto Y otra cosa es visto desde el punto de vista del parapsicólogo Que está estudiando constantemente, como tú decías, casos de personas Casos verdaderamente increíbles Donde nos llevamos las manos a la cabeza Y decimos, ¿cómo puede ser esto? Fíjate qué imágenes vamos a ver ahora, Pedro Para el recuerdo de un buen amigo Bueno, estamos viendo... <risa> soy yo bueno <risa> <risa> pero estamos viendo momentos yo sé que tú has sido conocedor de esta ah, sesión sí, de Guisa, sí, sí, sí. que se hizo aquí en el programa sí. eh, yo creo que algo bastante pionero sí. Paco Azorín a su buen hacer con su buen hacer mm, quiso también eh, prestarse esta experiencia ahí estábamos en unos momentos de relajación él estaba haciendo una dirigiendo esa relajación el público detrás Y te aseguro, Pedro, que aquella comunicación que fue fluida nos sorprendió a todos. ¿eh? Ya. Yo el, recuerdo que cuando llegó eh, Paco Alicante, sí. me llamó y me dijo, Pedro, tengo que hablar contigo sobre esta experiencia. Y me la contó. Y la verdad es que me impresionó mucho, sobre todo porque, porque bueno, pues eh, Paco Zalín es una persona... Muy seria. Es muy, muy serio. El, ...es muy analítico... ...y pese a que de alguna manera... ...la huija nos plantea ciertas dudas... ...porque a todos nos las plantea... ...a veces... ...el hecho de... ...centrarnos en algo y empezar a estudiarlo... ...pues hace que... encontremos algunas respuestas escondidas... ...y sobre todo en, en un... ...en un tablero... ...con unas simples letras en las que se mueve un vaso... ¿no? Eh, ...lo que sí te puedo decir pero y sarás eh, ...porque te habrá comentado Paco... Que en aquella sesión que se hizo aquí en televisión en directo la inteligencia lo que fuera lo que contestara eh, que lo hizo de forma muy fluida mmm, aplicó un vocabulario y una determinada conciencia bastante elevada e incluso al final llegamos a pensar intuir o eh, expresamos que tal vez incluso amigos del público lo dijeron que tal vez se tratara de, del espíritu de, de la conciencia o de, de Fernando Jiménez Deloso. Uh -huh. y se quedó en aquel sentimiento no en aquel ojalá, pero bueno me acuerdo, me acuerdo de aquello sí. fíjate que ahí está, vamos a escuchar a Paco. da vueltas a este tablero Ouija conoce nuestro código Ouija constituido por letras y números lo vamos a hacer de la forma más científica posible huyendo de toda parafernalia, de toda ecuación dejando nuestra mente en blanco y dejando por supuesto que salga la inteligencia que, que tenga que salir sin forzar absolutamente nada si conoces el código Ouija y si no por favor ve conociendo letras y números del tablero estas son las letras del abecedario ahora está reconociendo nuestro código Ouija los números letras del abecedario Hemos hecho, hemos hecho también durante años monográficos dedicados a, a este asunto y lo volveremos a hacer En definitiva, tenemos que acabar Pedro, ¿la Ouija sigue siendo también un misterio? Yo creo que sí, y a mí me apasiona mucho, o sea, a mí hay casos, eh, o mejor temas que me apasionan Las psicofonías, los mm. fantasmas, las casas encantadas, la Ouija, todo eso ¿Por qué? Porque quizás nos abra una puerta hacia un mundo desconocido Claro que sí, y, y además, que es un buen, yo me estaba acordando a las palabras de Fernando, con el que hablamos mucho sobre este asunto, y él ¿Sí? decía, decía, con una buena higiene mental, con una buena salud mental, es un método de experimentación fascinante. Es, es verdad, o sea, eh, totalmente, es, es, es, yo recuerdo esas palabras muchas ¿Sí? veces porque el, las ha repetido hasta la saciedad, ¿Sí? y de verdad que te lo digo, estoy totalmente de acuerdo con él. Haremos un nuevo programa sobre este tema. Claro que y sí. con Paco Zorín, si quiere, que seguro que sí. Guía de la España Misteriosa. Libro Escúpula. Pedro Amorós, su autor. Este libro siempre bajo el brazo si uno va a viajar por toda España y sus misterios. Y PedroAmoros.com con esa aventura de misterio que os va a gustar. Pedro, hermano. Un placer. Un placer, muchísimas gracias. Como siempre, es un honor estar aquí en tu programa con toda esta gente estupenda y. Y contigo, que es magistral. Hasta la próxima, ¿no? Hasta pronto. Muchas gracias, Pedro. Claro. Y a vosotros ya emplazaros para la semana que viene. Más misterios, más enigmas, más historias en compañía siempre de los mejores periodistas e investigadores de este país. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean muy felices, amigos. Buenas noches.